Rosana y v i c a n i ¿cómo estás, Rosana? Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos y a todas. Acá, una vez más, en el ANSES,、eh, con una nueva mateada. Y bueno, la convocatoria esta vez en el ANSES fue después de la firma de, de la deuda con el FMI, o o n d o n e t a r o Internacional, porque sabemos que uno de los pedidos del fondo para d a r e l préstamo fue、eh, la modificación del sistema previsional. n o Entonces, bueno, nosotros, obvio, nos oponemos. Hay cambios tan drásticos de esta reforma, que no es una reforma, sino es una, es una amenaza social para todos y todas, porque bueno, llevaría la edad cubriagatoria a 65 y 70 o 75 años, pero también modificaría la cantidad de años de aportes, es decir, de 30 pasarías 40, 50, 60, es algo imposible, es decir, imposible. Porque la mayoría de los trabajadores y trabajadoras trabajan durante toda una época de su vida y lo ideal es tener un momento de su vida donde puedan descansar, donde puedan disfrutar. Y también、eh, se prevé la s vuelta s a la s e j t e JP, ¿no? que ya tuvimos nuestra experiencia en, el, en los años 90 y no fue para nada productivo ni para la sociedad en general ni para los jubilados. n o Hoy e Viendo el crecimiento de las mateadas, sabemos que se han s u m a d o en las últimas semanas. Bueno, jóvenes también, no le importa lo que comentabas recién. Esto no es solamente para e d e que ya se encuentran jubilados y jubiladas, sino también para todos aquellos que somos los que estamos escuchando. Yo, por ejemplo, también, mis compañeros en el piso que eh, eh, bueno, aspiran algún día a poder también obtener una jubilación、eh, digna. ¿no? Sí, sí, c o m a h i s r i a cada vez es un poquito más amplia por ahí. Y, Eh, se complica cuando hacemos las maquilladas a la mañana, entendemos, pero bueno, por ahí cuando se hacen en edificios así públicos, abiertos al, al, al público, hay que hacerlas ahora. Pero bueno, las últimas convocatorias que hemos hecho en la plaza, cuando de la movilización del 9 de abril, fue bastante contundente,、eh, y bueno, y vamos a seguir así nuestra. Propuestas es poder empezar y hacer las maquiadas a los diferentes barrios también para escuchar a, lo, a los compañeros y compañeras que están ahí. Y como vos decís, esto, nosotros ya estamos jubilados, pero bueno, la idea es el apoyo de los otros porque esto se viene. Y algo que quiero recalcar es que también se van a tocar las jubilaciones especiales: ¿no? caso docentes, caso empleados del hospital. Y nos parece que b u e no、bueno, que no se piensa en, en, en a quién están destinadas esos trabajos, n o porque no nos podemos pensar、eh, un docente, no sé, nivel inicial, con 65 años cuidando niñas,、eh, un profesor con 70, 75 años dando clase en una escuela secundaria. O en una universidad o una docente de primaria, me parece que, que también pasa lo mismo con los compañeros del hospital, ¿no? Por ejemplo, una enfermera que su trabajo es tan intensivo, ¿no? Está arriesgando también a contagiarse, una serie de cuestiones. La edad es fundamental también, porque la cabeza, el cuerpo, todo,、eh, Yo creo que lo que quieren es que n o terminemos muriendo todos en el lugar de trabajo. Y bueno, y eso es lamentable, ¿no? Bueno, estamos, como lo decían recién y reiteramos, afuera de las oficinas de Lancet. Sé que varias veces han intentado, han tenido、eh, bueno, presentación de notas y demás, así que consulto hablando un poco de jubilaciones y hablando también de ese acercamiento que han tenido a Lancet.、Eh, ¿Cuál es la información que tienen sobre las jubilaciones, sobre los turnos que estaban,、eh, si han tenido algún tipo de respuesta o acercamiento? Porque a nosotros mismos nos ha pasado de tratar de contactar a las autoridades sin ninguna respuesta. No, no hemos tenido ninguna respuesta. La última vez que tuvimos, que nos atendió un empleado, no, no fuimos recibidos por a representante y a las notas tampoco hemos tenido ninguna respuesta、eh, formal ni nada por el estilo.、Eh, también nos preocupa, bueno, también nuestra lucha va a seguir siendo a que se retome、eh, la consideración de la moratoria porque creemos que queda una franja muy grande de compañeros y compañeras、eh, adultos mayores. Eh, que no van a poder jubilarse y la culpa muchas veces no es de ellos, sino de sus patrones que tuvieron en su momento que no los blanquearon. O, por ejemplo, nosotras, las mujeres, amas de casa, que durante mucho tiempo trabajamos en eso, cuidando niñas, cuidando、eh, la casa y todo eso, y no somos reconocidas, ¿no? Entonces, no, no hemos tenido ninguna respuesta. Lo que sí, también quiero aclarar que no solo eso, también、eh, acá en el ANCES hemos estado averiguando por el tema. De las pensiones por discapacidad, porque también sabemos de que están llegando cartas, notificaciones a los compañeros que、para、están、auditoría. con h e r i d a s para las auditorías, pero bueno, es un trámite re complejo,、eh, estamos intentando tener mayor información para ver cómo podemos ayudar también. A aquellos compañeros que les están llegando, y bueno, por este medio, si hay alguien que le ha llegado esta notificación, si se quieren contactar con alguno de nosotros, bueno, ahí en, en el fly, en los p a n f l e t o s está el contacto. Y si no, este martes a las 18 horas tenemos la reunión en,、eh, en, la, en el local de la s GT Autónoma, en la calle Saavedra, al lado de la legislatura. Así que si hay alguien que necesite mayor información o asesoramiento, vamos a intentar ayudarnos. Bueno, muchísimas gracias. Invitamos a todos porque recién arranca la mateada. Que se acerquen n o a acompañar. Seguramente、si、alguien anda de paso, está escuchando. Eh, ¿O tiene un tiempito bueno de、eh, poder charlar con ustedes? Sí, hemos hecho la convocatoria a casi todos los lo sindicatos, las organizaciones, a través de l WhatsApp, del t r a j y todo eso, así que esperamos porque seguimos sosteniendo. La lista hoy en día es colectiva. Y quiero hacer una mención especial porque también esto nosotros lo, lo pensamos por la represión que están sufriendo ustedes, los periodistas en general. Bueno, el caso de Pablo Grillo y en las últimas horas la agresión al compañero del d e s t a p e a la. Barro, que se encuentra internado todavía, y así sucesivamente en cada uno de los discursos o los suites o, lo, o, lo, o lo que hace el, el presidente, instando a la violencia contra los periodistas. Así que, bueno, también por ellos estamos acá. Gracias, Rafa. ¿no? no, de nada. Bien, ahí Rosana Inestania, entonces la presidenta sí, de la Coordinadora de Jubilados y Jubiladas de la provincia de Río Negro, afuera del ANSES. Reitero, Sarmiento, 25 de mayo. De a poquito va llegando también、eh, más gente, no solamente jubilados y jubiladas, sino bueno, también gente que pasa, se quedó un ratito charlando, lee un poco también el panfleto que están entregando, que es importante.、Eh, así que ustedes se pueden acercar y, y participar. Bien, perfecto. Eh, muy clara, Rosana, n o con toda esta situación que está pasando, con todo lo que se va sucediendo, como siempre. Allí la palabra de, de la presidenta de la c o b r Hub, como bien decía Sofi,、eh, en un contexto que sigue, sigue marcando con hechos, como hacía mención, lo de Grillo, lo de, de Navarro.、Eh, el otro día a Cristina Pérez le salió el cruce también a Javier Miley por declaraciones que había hecho contra diferentes periodistas.、Eh, un presidente que atenta contra todo. Así es.、Eh... Por eso mismo es importante también de que, más allá de que esto sea un pedido de, desde los jubilados,、eh, es más grande, ¿no? Tiene que ver con, con muchísimas cosas que están pasando y que realmente me parece que, como, como comunidad, como pueblo, tenemos que,、eh, bueno, salir, ¿no? Salir a las calles. Bien, perfecto. Bueno, te dejamos continuar allí en la calle, dando vueltas y trayendo toda la información. Nos reencontramos en un ratito. Dale, un abrazo. Muy bien, allí pasaba entonces nuestra compañera Sofi. desde el móvil acompañando